Centro Cultural Ochava Roma: Cultura, Educación y Comunicación Comunitaria。 8. Este es el programa número 21 del año. Mi nombre es Nacho y los acompañaré esta tarde con Mechi. ¿Cómo estás, Mechi? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Meo d i Patriki, pero para adelante hay que darlo. Momento para seguir adelante. En este primer bloque también está la PAME. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. También está Flor. Hola, Mechi, i e s t o y bien? Muy bien. bien Nacho? ¿Vos cómo estás? Bien ahí, un poco anónimo, pero bien. Ay, no, están todos con el ánimo bajo. Sí. Bueno, vamos a ver cómo la remamos.、Sí. Cami. Bien, me alegro, muy bien. Y Luis Guillermo. Bien. Hoy、me、es、alegro. miércoles 16 de octubre y, como siempre, nos encontramos desde las 16.30 hasta las 17.30 por Radio Chava Roma 107.1. También nos pueden encontrar en Instagram como Radio Good Show y en las historias de Instagram y también en la biografía está el link para que nos escuchen por internet. Arrancando este primer bloque, llega Pamé y Guille que nos van a presentar su columna de efemérides. Bien, gracias Nacho por la presentación. Hoy es 16 de octubre, ¿no, Guille? Sí. ¿El día de qué? De la alimentación. Bien, es el día mundial, o sea que en todo el mundo hoy estamos celebrando el día de la alimentación. Desde el año 1979, ¿no? Se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con el claro objetivo de disminuir el hambre en el mundo. Propósito que también busca la Agenda 2030 con su meta de hambre cero. Todos los años、eh, se propone un lema, como un, una frase, ¿sí? que nos invita a pensar, reflexionar y actuar en, en consecuencia, digamos. Y bueno, para este año se eligió el lema cultivar, nutrir, preservar juntos. Y bueno, y hoy estábamos、eh, pensando en esto de, de bueno, qué alimentos estamos consumiendo, si podemos elegirlos o no. Los carbohidratos, todas esas cosas. Claro, qué tipo de alimentación tenemos en el día a día,、eh, si es saludable o no, qué podemos hacer para mejorarla. Entonces, bueno, hablábamos de esto, de, de, de que todos sabemos, viste, que las frutas, las verduras, consumir mucha agua, ¿sí? Nacho. Hablando esto de la alimentación, yo que voy a e r un nutricionista,、eh, me habló, porque e s t a b a s hablando también de la salud y todas esas cosas. Me explicó que en el,、eh, nosotros tenemos la grasa masa. Esa grasa masa、eh, interfiere en enfermedades como las que te nombré hoy, que. Hipertenso, diabético、uh -huh. y, y, y glucosa y esas cosas.、Sí. Eh, también, eh, ¿cómo se dice? Fallas en el corazón y esas cosas. Y bueno, y yo tengo una alimentación como la que te expliqué. Y, y suponete que yo como al mediodía, tengo que comer un cuarto de carbohidratos y un cuarto de carne, pollo, pechuga,、uh -huh. lo que sea, todo lo que、Proteínas. sea carne. Y la mitad ensalada, pero con semillas. Y a la noche no los carbohidratos. Agregarle esos ese cuarto、eh, carne, y sería mitad carne, y mitad、eh, claro. ensalada. Claro, viste que las dietas se ajustan. Está bueno que vaya nutricionista porque las, las dietas se ajustan a cada persona y a los objetivos que se proponen. Creo que esto que tiene que ver con el Día Mundial de la Alimentación se enfoca un poco más en, en esto que tiene que ver con. Eh, con la meta que es el hambre cero, o sea, intentar de que todos los países o todas las personas del mundo lleguen a esa meta, que la verdad que con el, es un comentario、uh -huh. pesimista, pero con el 60% de pobreza difícilmente vamos a llegar al 2030 con hambre cero. Pero sí me parece esto que dice la PAME, que está bueno en esto de cultivar, nutrir y preservar. De intentar en nuestras casas como cultivar algo, lo que tengamos semillas. Y si no podemos, hay un montón de ferias hoy en la ciudad que son sin agrotóxicos, las verduras, las frutas. Entonces, como empezar a consumir estos alimentos que son más saludables o que tienen menos productos químicos que los que estamos acostumbrados a consumir. Muchas veces, con el ritmo de trabajo, de estudio, de todo lo que tenemos, se nos hace difícil cocinarnos, pero bueno, es como una invitación a, a volver a lo casero. Y a pensar que estamos comiendo. Hablábamos、sí. mucho también de los ultra procesados. s í、eh, Elijo el durazno fruta o el durazno en lata. s í Voy a la verdulería y me compro un kilo de durazno y es preferible que.、Eh, es mucho más saludable que comer、eh, una lata de duraznos、Seguro. con almíbar y todo eso. Viste que hay alguna gente que la fruta <risa> le gusta、eh, sacarla de la c á s c a r、uh、a -huh. Pero viste que muchas veces muchos dicen que el, la c á s c a r a no sé, de la manzana、uh -huh. o. De una pera,、eh, son, tienen vitaminas. La, la... Tienen mucha fe. Algunas、sí. nutricionistas promueven comer el kiwi con cáscara.、Uh -huh. Hay que atreverse. Yo pude.、Como. Yo no sé si、pude. me ayudó. Yo、sí. Yo lo comí. Riquísimo. Muy bien. Bueno, capaz que haga el intento, pero no intento prometo nada. p o a r a tanto. Parece más le... de lo que es. Ah, ¿viste?、Sí. Porque yo hasta la manzana le saco. La, el Pelo, la manzana. No me gusta. Sí, no, no, yo como, yo como manzana verde. Me encanta. Sí, a mí también me gustará m u y bien. Bueno, así que invitamos a nuestros oyentes a que piensen en qué están comiendo, ¿sí? Que bueno, este día de hoy, el 16 de octubre, es para eso, para, para reflexionar sobre el tipo de comida, el tipo de alimento que estamos consumiendo. Gracias, p a m e y Luis Guillermo. Muy、uh -huh. buena la efemería. Continuando en este primer bloque, Camila nos trae las noticias de la semana. Contanos qué se cuenta por ahí. El factor de dengue ya está presente en 10 localidades de Santa Fe. No se destacaron casos de la enfermedad, sino presencia del mosquito Adegiti. Difícil el nombre. Adegiti. Adegiti. Que las transmite el misterio de salud. Pidió máximo compromiso a la población, sobre todo luego de las lluvias. Bien. ¿Tenés algunas recomendaciones para dar a la población en relación a esto? Sí. ¿Cómo debemos cuidarnos del mosquito y prevenir el mosquito?、Eh, ¿Podemos usar espirales? Sí. ¿Pollí -sí? o、oh, también para poner? Bien, repelentes. Y en relación a esta recomendación que dice de después de las lluvias,、eh, ¿qué hay que hacer o qué hay que intentar hacer en el patio de nuestras casas? Fumigar. O tirar todos los tarritos que tienen agua.、Ajá. Esto que se llama el descacharreo.、Sí. Después de que llueve, después de que regamos las plantas, tendríamos que poner todos los tarritos. Boca abajo. Exactamente. Boca abajo para que no se acumule agua. O si tenemos plantas que están en frasquito s con agua. O el tarrito donde, tenemos, donde nuestros animales toman agua, renovarlo todos los días. e、eh, s o s consignas que dijo.、Eh. c a m i La c a m i、eh, yo cuando iba a la quinta de unos amigos de mi familia, de, de mis padres sería,、eh, como no había el, ¿cómo esto? el, el espiral, espiral agarrábamos madera, leña, la prendíamos fuego,、También. y ese humo tampoco hace que.、Sí. Hacer humo, o también dicen que quemar el maple de huevo, sin huevos, también que g e n e r e un humo que puede ser como repelente para los mosquitos y demás. Y、sí, por supuesto, si no hay repelente, también hay muchas técnicas para hacer repelentes naturales y demás. ¿Qué otra noticia tenés? El próximo fin de semana largo, de 24, en Argentina, es el Día de la Soberanía Nacional. El 20 de noviembre. pero se pasa al lunes 18, por lo que habrá tres días de descanso. Seguido en noviembre, además, en Santa Fe es feriado el, 15, el viernes 15. Los que no pudieron viajar este fin de pasado pueden hacer una escapada antes de la Temporada de verano. Muy bien, qué buena noticia eso. Saber es que vamos a tener un fin de semana de cuatro. De... Está bien, falta un mes, pero estoy dispuesta a esperarlo. Se pasa, rápido. Se pasa rápido. otra. Otra más, te escucho. ¿Vieron el video que está circulando de la rata? Lo vi, yo lo vi. En la, en la ciudad de Santa Fe, en la cortada Falucho, y 25 de mayo hay contenedores con basura, mucha rata, que asco. Que la municipalidad, municipalidad, se, haga cargo. Que la municipalidad se haga cargo con todos esos roedores dando vuelta en la p e a t o n a l Son como las mascotas de la peatonal, porque tenían un tamaño importante. Bueno, mi, mi hermano Leo, no, el del medio, u s t e d e s siempre lo apoyan.、Es、nuestro preferido. Cuando, cuando vivía en un departamento que le compré mi mamá,、eh, él siempre dejaba las ventanas abiertas. O sea, no era un, un algo grande. Vos abrías la puerta, estaba la cama, la mesa, porque era chiquitito. Y él tenía un,、no、un balcón, porque él vivía en la planta baja. Pero había un á r b o l、eh, a r a ñ a había de todo. Y Cuestión dice que un día ha estado durmiendo la noche y empieza a escuchar ruido. Ah, no muero.、No, no. Porque él deja、eh, la ventanita apenas abierta porque no tenía el aire colocado、sí. todavía. Y empieza. <ríe> Así viste?、No. Y dice que se levantó y tenía a la rata al lado. No, no es que. Pegó、infancia. un salto, dice, que, se, que del miedo que tenía prendió la luz, se a, a, agarró una escoba, se sí, subió sí. arriba de una silla y empezó a gritar ayuda, y salió del, del, Pero es, del departamento. Digo, Pero no le podés tener miedo a una rata,、Pero、le, la le vi, digo.、Gusta. Y、me、lo peor de、también. todo, lo peor de todo, que él estaba estudiando, tenía que entregar la tesis. Vos podés creer que lo, cuando la empezó a envenenar a la rata se murió y la sangre cayó toda en la t e s i s No, callate.、Mm, el destino. Es,、no、una, señal. es una señal. <ríe> Vamos a esperar e l bloque de María para que nos diga a ver qué piensa de las ratas. Bueno, mirá bueno que muchas、aneguata. gracias, Camila, por mantenernos informados. Siguiendo con el programa, llega Flor que nos va a presentar la consigna del día. ¿Qué les vamos a decir a nuestros oyentes, Flor? Pero、eh, es el o q u é conductas saludables que tienes? Esa es la consigna del día. Bien, ¿cuáles son las conductas saludables que tienen nuestros y nuestras oyentes? Los escuchamos, acuérdense escuchamos. que pueden responder por Instagram y contarnos cuáles son sus conductas o sus hábitos saludables. ¿Cami, vos tenés alguna conducta saludable? Y Como v e r d u r a s menos carne. Bien, menos carne, más verduras.、Uh -huh. Perfecto. Como pollo, pero sin, sin la grasa. Ah, buen tip, buen tip. Esa es buena. Sí, sí, sí. Y fruta también c o m Bien. Yo tomo mucha agua. Sí. No tomo jugos. No tomo gaseosa. ¿Sabes que la cerveza no es agua? Y a veces tomo cerveza. Pero en la semana tomo agua. Estamos en la misma, ¿eh? Salvo que tengo un cumple. Si tengo、no. un cumple, me doy el permitido. Estamos en la misma, porque yo hace tres semanas que no tomo gaseosa. Pero un sábado, Ay, tranqui, ahí, una cervecita. Una, una latita, no tanto, una latita、claro. fresca. Un sábado de la noche con un panchito y la cerveza. Ah, una, una buena pizza. También, puede ser, puede ser. Yo también como n s u muchas frutas, trato de usar la bicicleta en、mm. vez de venir en el auto,、uh -huh. me obligo a tomar los dos litros de agua por día. Literal, gente. ¿eh? La m e c h i toma agua parece que se va a tomar en un tanque. Sí, así es. Así que bueno, escuchamos a las oyentes y a los oyentes qué hábitos saludables tienen. Para terminar con este primer bloque, nos vamos a ir con Divididos, Huelga de Amores. Ellos vinieron, nos encubrieron a quien c o n t r a r o n tíos es que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron. どのくらいの時に、どのくらいの時に、どのくらいの時に、どのくらいの時に、どのくコスダメラティエラトマラビいアくらいのくらいのくらいのくら e のく a いのくらいのくらい l く a いのくらいのくらいのくらいのくらいのくらいのくらいのくらいの なあてみてください。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 Del programa u c h o con compañía de María. ¿Cómo estás, María? Acá estoy. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo estás, j o a c o Bien, Nacho. Y con la favorita, la AU. ¿Cómo andas, AU? De 10. ¿De 10?、Uh -huh. De 10 familias. Bueno, acá Belardo dice que la, la comida más saludable, o n o es? ¿eh? La conducta o el hábito más saludable es venir a hacer radio Ushow. Así que agradecerle, porque gracias a él estamos saliendo en la radio todos los miércoles, ¿no?、Uh -huh. Exactamente. Y nos banca. Y nos rebanca. Y es, es como una terapia que te, te baja. Sí, eso, ¿Aceptó? Más que una terapia, no, porque a ver, a, a la gente que le cuesta interrelacionarse, como me pasaba a mí, yo desde que empecé a. a la radio, yo ahora es como que me, me, me expreso. Antes no, callo, viste, estaba callado. Pero cuando a veces salgo a caminar o, o encuentro a alguna amiga d un amigo, yo siempre cuando me juntaba estaba callado o estaba serio. Cuando empecé a, acá a v e n i r a de Radio, como que de, de a poquito me fui soltando y hoy en día puedo in,、eh, expresarme, hablar cosas o cuando estamos con mis hermanos comiendo algo que yo digo huevadas. No,、eh. hablo de todo, de política, de cualquier cosa. Muy bien, estamos informados también, ¿no? Hacer el programa de radio nos hace aprender todas las semanas cosas nuevas.、Uh -huh. ¿Sí? Muy bien. ¿Arrancamos con este segundo bloque?、Uh -huh. María, trajiste una noticia fascinante, ¿cierto? Sí. Te escuchamos. Muy buenas tardes, misteriosos oyentes. Para el día de n o t i c i a s fascinante s les traje. Dur que durante la pandemia apareció la llorona en Rincón y causó pavor en los vecinos. La ciudad de San José de Rincón se vio conmovida por gritos y llanto de la llorona. A pocos kilómetros al oeste de la ciudad de Santa Fe está ubicado San José de Rincón. Quien firmó el video dijo que este fue registrado en la zona detrás del cementerio en los eucaliptus y. Se escucharon disparos por parte de los vecinos. La leyenda de la llorona nació en Guanajuato, México. Se trata de una mujer que mató a sus hijos y luego se suicidó. Desde, el momento, desde ese momento, el mito empezó a vagar por el continente, gritando arrepentida en busca de sus niños. El lugar de la supuesta tumba de esta mujer se encuentra en el pueblo mexicano de Dolores. Allí, el dueño de las tierras mandó a construir una torre gigante que luego fue derribada por una tormenta. Según la leyenda, esta mujer quedó atrapada entre el cielo y el infierno. Luego de cometer un terrible crimen, ahogó a sus hijos en un ataque de celos. Y se tiró al río después de ello, mientras se retorcía de dolor. La llorona es un alma que sufre. No es agresiva, explica la espiritista. Por eso hay que evitar mirarla a los ojos e indicarle que siga su camino en busca de sus hijos perdidos. No hay que mirarla porque te trae desdicha, mala suerte y desgracias. Que miedo si me llego a encontrar a la llorona por las calles de Rincón. Y e s c u c h a n d o diciendo: ¿Dónde están mis hijos? Yo la agarro gomerazo. No, dicen que no hay que mirarla. Mira si la agarra gomerazo. No, pero miro la g o m e d a y le pego un gomerazo a la cabeza. Pero si un espíritu no le va a hacer nada、Ajá. a la gomera. Ay, q u é me importa? Yo por las dos le tiro un gomerazo y ya está. Un miedo. Este, yo conocí esta historia, pero de diferente forma. Ajá. Esta era una chica que había ido a tener familia al hospital. Sí. Y ella y su bebé murieron en el parto. Las dos. Los dos. Y tanto allá、eh, en esos lugares, e、eh, l h o s p i t a l de, de Paraná, aparece. La llorona también. También. También. Viste que dice que la historia se inicia en México y es como una leyenda o un mito que va circulando por todos lados. Imagínate que d e México, Argentina, Santa Fe, Rincón, hay un montón de kilómetros. Pero bueno, son esas leyendas populares que se van pasando de boca en boca. Exactamente. Contadas de diferentes maneras, con diferentes versiones. Pero bueno, está. Bueno, yo, para que sepan, en, en TikTok y en YouTube yo sí un canal de México. Ajá. Que a la noche, viste que a las 3 de la mañana es la hora de. Sí, u n i d a Y. Y siempre se van a los cementerios los mexicanos con cámaras, viste, esas que son que, como de película. Sí. Tipo como el Conjuro y esa. Con Project of Blade Witch. Claro. Y, y una vez grabaron a la Llorona, después a brujas que hacen todo ese círculo, viste,、mm. maligno. Sí. ¿no? Eh, entonces ellos grabaron y d e fuera, fuera, fuera. Y los miran a la. Boca y yo, ¿Qué? ¿Qué? tienen estos h u e g o s ¿Cómo se animan? Yo ni en pedo me meto ahí. Ni loco, ni loca. Bueno, muchas gracias María por ponerle este condimento a la、Ay. tarde de los miércoles. Es medio picante. Y asombroso. Para Joaquín y Nacho nos van a presentar la columna de Clubes de Fútbol Argentino. Lo escuchamos. Bueno, contame, Joaquín, ¿de qué club nos va s a hablar hoy? Club Atlético t u c u m á n Bien, ¿y dónde se fundó este club? 27 de septiembre de 1902. ¿Y dónde está ubicado? En la ciudad de Tucumán. ¿Y el técnico actual? Facundo Saba. Y a ver, tirábanme algunas picantes, ¿qué famosos conoces? Guillermo Acosta y Luis Miguel, el Pulga Rodríguez. ¿Luis Miguel es Luis Miguel el cantante? No, Luis、ah. Miguel es el nombre de la pulga. Ah, ok. Color. ¿De qué color es la camiseta? Celeste y blanco. Bien, ¿y su rival, su ancho rival que se, siempre se pudre todo? San m a r t í n de Tucumán. ¿Y el apodo? Anaquilante del Norte. ¿Y qué torneo ganó Atlético Tucumán? Salió campeón 30 de Elelo. De mil novecientos sesenta de la Copa de Campeones. Bien. Hace mucho que nos a l e campeón a、no、y、copa. Atlético de Tucumán está por d e s c e n d e r No sé si está en la B, pero no sé, vamos a preguntar a Belardo qué, qué dice. <risa> El que se frecuenta por esa zona. <risa> a ver qué nos dice. Bueno, muy bien, muchas gracias por la información, no, no, no. Joaquín. Y ahora, Agus nos va a presentar su excelente receta. El lado de dulce de leche casero se viene. ¿Quién es dulcero? A mí、so. me encanta.、Uh. Muero por el helado. ¿Cuáles son lo, los, los ingredientes? ingredientes? 400 gramos de dulce de leche repostera, 400 centímetros de creme leche y 100 centímetros de leche. Muy、Bien. fácil para la señora. Solamente tres ingredientes:、parece. y l o s pasos. Mezclar el dulce de leche con la leche, batir la crema hasta que esté firme y agregarle la crema, la preparación del dulce de leche con movimientos envolventes. Colocar en un recipiente y llevar al freezer hasta congelar. Y una vez listo, se le puede agregar dulce de leche, pedacitos de chocolate o masita. O lo que decía la señoría、Opción、o el señor.、No、Perfecto, que pueden ser nueces también, algunas otras cosas que se les ocurra. n Claro, es un helado como para hoy que hace calorcito. Sí, un día ideal. Así que son solamente tres ingredientes y la receta es muy fácil.、Uh -huh. Tres pasos y tenés listo el helado. Claro, y la semana que viene se vendrá el r a i u i r i frutilla, ¿no sabes? No me digas.、Esperes. ¿Y tenés alguna o u t i p s Sí. ¿Ponerle chips de chocolate o como decía la Mechi? Algunas <ríe> nueces, loco, avellanas, almendras.、Mm, qué rico. m a r r o También, m a r r o Pedacito de b u e n o b o n ¿Nunca ¿No、es que fuiste a la heladería y te pediste el m a r r o que es como una crema rara con pedacitos de m a r r o Parece que alguna vez lo pedí, ¿vos a b é s Solo pedí en, en la Fredo, en la Grido, en la Cremolati.、Eh, también pido mucho dulce leche granizado. ¿Tu favorita? o、oh. No, y lo peor de todo es que cuando、eh, vivía acá cerca, tenía en la esquina de la grido. Y yo tenía la tarjeta, viste, que vos podés tener punto. Sí. Y, y bueno, yo iba y me comproba a p e n a había dos cuartos, porque había una oferta en ese tiempo que si llevabas dos, pagabas dos por, por. En ese tiempo, dos por dos mil pesos. Sí. Y yo agarraba y compraba todos los días, todos los días.、Sí. Y claro. Tenía los puntos en la tarjeta y después iba a canjear. Y siempre, y la cagada es que siempre tomaba dulce leche granizado, dulce leche común y marrón. No pega ni con. Así que bueno, hoy, día、sí. ideal, para el helado. Para el heladito. Muy bien. Y sobre bueno, vamos el h e l a o el helado de Cristo. Vamos a terminar este bloque con el tema de Catriel y Paco Amoroso, Dumbai. ベーコン。<音楽> para continuar el programa. Volvemos en este tercer broque del programa Radio Hou Show y ahora nos a c o m p a ñ a Flor, otra vez que estás con nosotros. Hola, Lacho, ¿qué tal? ¿Todo bien?、Gracias. Y con un、Hola. fanático de las noticias, Lauterito. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, me alegro. ¿Cómo estuvo su fin de Y en casa, durmiendo todo el、un、fin、poco. de semana. ¿Cómo se hace... debe? Sí, como se debe, con calor, ¿viste? Fue tremendo. o t r e m e n d ¿Tremendo? Sí, sí, calor, lluvia, todo. El miércoles, O、bueno, el martes, mierda, hubo tormenta en las 4 y media de la madrugada. Llovió poco, pero no llovió casi nada. Yo me metí、no. a la pileta. ¿El fin de semana? No, cuando estaba lloviendo, me acuerdo los, los tiempos de antes que comía hermano. Te, te puedes quedar electrocutado. ¿Sí viste que cuando vas a la pileta dice que si hay tormenta no te puedes meter a la pileta? Pero s i con un rayo. ¿Y cómo vas a ver si c a e u n rayo en la pileta? No importa, yo me ¿Fue? meto igual. El que tenga miedo la... a morir, que no nazca. Menos <ríe> lo intente. Fue 6 cuartos en la mañana, 6 cuartos, no pasó n Bueno, Nachito, contame qué eventos elegiste para hoy. Para el juego 17, para todos los fanáticos de esta dupla, vienen los Pimpinelas. 17 de octubre a las 21.30 en la Estación Belgrano. Bien.、Sí. Para el viernes 18 del 10 a las 21 horas, reviví los más grandes éxitos de Queen en una noche única, como si estuvieras en uno de sus míticos conciertos, un show lleno de toda la magica, magia de Queen en Tribus. Las entradas están a la venta en la boletería de Tribus miércoles a domingo de 18 h o a s 0 horas y a través del sistema Ticketway. Para el sábado 19 de octubre a las 21 horas, en el Teatro, Teatro Luz y Fuerza en Santa Fe, llega Soy, Soy Rada. Vuelve a girar por la Argentina con Tarán su nuevo show unipersonal. Lugar Teatro Luz y Fuerza Junín, 29.57, entradas anticipadas en venta y capacidad limitada. Ha s elegido una gran variedad de eventos, desde Los Pimpinelas hasta Radar. Yo voy a hacer una, una, una declaración. A ver. Para que sepan, yo no hice la columna. Ay, no. Vos te la tenés que bancar. No, no. Le agradezco al, al, al, al que hizo mi columna porque no pude、me、venir. ¿Es un estilo? No, no, me gusta, sí. Pero agradezco que me lo hayan hecho porque yo ese día falté. Bien. Yo creo que los oyentes están agradecidos también de la información. <risa> Gracias, Nacho. No, no. Desde el Momento del bloque, tenemos la sección cine. Flor nos presenta su película. Contarnos, Flor, de qué、sí. películas nos va s a recomendar. Buenas noches. partir de hoy, mi película favorita se llama Venom, mientras como Spider-Man y como Negro. El último de baile se llama s e e n t r e n ó e l 24 de octubre. Ya comienzará. Tom Hardy regresa como Venom, de, lo uno de los personajes más grandes y complejos. Hijo De Marvel para la última película ¿dice acá? de la trilogía. trilogía de Eddie y Venom está huyendo, perseguido por sus dos mundos. El dúo se ve obligado a tomar decisión que llevará e l telón el último de baile de Venom y Eddie. No si los pierden a esta película, están sin más. a O sea que el 24 de octubre que se estrena acá en Argentina, que es dentro de dos semanas.、Sí. Hablando ¿Una semana? ¿La semana que viene? Claro.、Sí. Hablando de esto, Paulo Dibalas、eh, hizo una declaración que dice: Siempre me ha encantado el universo de Marvel y poder ser parte de la promoción de Venom.、Eh, en Italia es un sueño hecho realidad. Espero poder repetir este tipo de experiencias. En el futuro, expresó Pablo luego de hacerse público en el video. Bien, o sea que a Pablo lo engancharon asistiendo al、eh, e evento de, del estreno de, de la película. Sí, claro,、eh, el, el 24 de octubre fue eso. Si todavía no pasó el 24 de octubre, s e g u r a m e n e No, va a en... ser el 24 de octubre. Claro, muy bien. Muchas gracias, Flora. n s i o s a por ver a Tom Hardy convertido en Venom. Lo sé, lo s c i m e de n t o s denuncian fraude en la pelea entre Chavo Cabrera y Tomás Holder. Emilia le pidió a Duki que le proponga casamiento. Lali visitó el programa de Susana y le llenó la carta a la reina de los teléfonos. ¿Quién es Agustín? ¿Quién es Agustina Flores? La mujer que vinculan con Elegante. Que, y que fue la última novia de Nova. Fernando Gago volvió al país para sumarse a Boca Junio como el nuevo director técnico. -E. Se ha formado una pareja. Silvio Soldán y Anto Pane se besaron en vivo y el video se volvió viral. La d i p ó s i t o que perdió vivía en, un, en una l i o j a marión. Susana, que viene, cumple 80 años. Mar, Marley está esperando a su hija llamada Milenka, que nacerá en Estados Unidos mediante una subrogación de vientre. Se publicó una foto muy impactante de g u a n a Nara, besándose con elegante en las puertas de la iglesia de Luján. Y se, y se viene el casamiento. Yuyito y m i l e i cumplieron dos meses de noviazgo. Ella lo festejó con un mensaje muy amoroso en las redes sociales. Juan Danara apuntó con todo contra Aleante luego de la foto filtrada: ojalá, ojalá una vez más te sirva usarme. Continuamos este tercer bloque y llega el increíble Lautarito con sus espectáculos. Este fin de semana, Susana festejará el Día de la Madre. Además, los queridos Argentina, el Día de las Mamás de los Jugadores de la Escaloneta. Bien. ¿Cómo es entonces, Susana Jiménez, va a festejar el Día de la Madre con q u i é n e s Con las mamás de la Escaloneta. ¿Con todas las mamás de、el、los jugadores jugador. de fútbol? Sí. Bien. Este domingo 20, que apaga la noche o el día de las 22 horas. Bien,、seguro. lindo programa. Para los que sepan, viste que se ve un flow y esas cosas. Ajá,、sabe? sí. Para que lo tengan en cuenta si es que lo quieren ver. Sí, el día de la madre. Y vicuña le preguntaron si volvió con Pampita, pero él respondió que dura, no. Respondió duramente porque está complicado de las parejas. O sea que está complicado por sus hijos. Una situación compleja por sus hijos. Bien. O sea, Pampita y Vicuña están atravesando una situación、sí. bastante compleja. Compleja por sus hijos. Ay, yo también te digo, con todo lo que está viviendo Pampita, ¿quién se le ocurre preguntarle si, si volvió, si está de n o v i o con Vicuña? Sí, porque eso se ha comprendido, sí. Y los hijos son muy complejos, la pareja está en un tema muy complicado, es el tema.、Y、sí. Ni o sea, pensar en un、sí. diálogo ahora. No, seguro. ¿Quería contar algo en relación al partido no, no, Argentina? No.、Eh, es que Pampita y Vicuña se separaron y lo echaron de la casa, supuestamente. e n o n e s los r u m o r e a si están relacionados, si están juntos. Pero en realidad, ellas están s e p a r a d o s y y a lo echó de la casa. Y bueno, ahora sube fotos, le dice cosas, ¿viste? todo así. Sí. Pero en realidad están s e p a r a d o s y no van a volver. Yo No, no sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos miércoles atrás. Hablamos del flequillo de Pampita. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Que dijimos que Pampita se había cortado el flequillo y que eso indicaba la separación. Y yo、sí. le s porfiaba y le s decía, mirá, sí, porque se corta el flequillo, es、eh, porque se está separando. Ojo、sí. que no sea un corte casquito. No sé, u n c a s q hubo en el lado. Pasó eso, se cortó el flequillo y después vinieron la separación. Y después se separaron. Así que al final. Y al final, bueno, se separaron y bueno, es así, hay otros. Es así. Bien. Bueno, vamos a cerrar este tercer bloque con la canción de Trueno, Real Gunstan l l g s es t a o v e Real Gunstan l Love. love. real マイ、This is real love gangsta Solo con saber que no te vas, me basta Salimos del barrio y n o buscamos Por el plato, por el money, por la pasta、yeah, yeah, yeah, Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta Menos en ustedes que no les da la nafta Referen <No. S 1> mi estilo vieja con la b l o g basta、uh. Le doy one l o v como un rasta Baby,、uh huh. ¿qué busca de mí? Toy saliendo del camarín <laughs> Yéndose <ya>, a a tu fantasy <laughs> Oh Baby, what you want from me? Tell me what you want to be. Only real c a n g s t a shit. Baby girl, e s t o e s real. mami yo te doy mi corazón vándalo tomato gasta lo que tú tienes para mí tengo d o para vos la mami chula de bron provoco el apagón、oh. le dijo a su novio que su relación se acabó、oh. y sé que t o c a y a d o n a、huh? como papado quiere que la lleve para la sila q a、oh. la pago、huh? ya、yeah. eso es real cansa can <love. S 1> can girl cansa ya、yeah. lo mueve así todo aquí batallar no está bien no está mal mami tú cuánto vamos a 「ストゥスリー」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 l Este cuarto bloque, y la verdad, le pregunto a la gente si no está contenta que la selección argentina ganó con tres goles de Messi, dos asistencias a Lautaro Martínez y a Julián Alore, y el gol primero de Teo a l m a d a Yo creo que la gente apasionada por el fútbol y por Argentina está feliz. Chocha, la alegría de la semana. Y ya Messi no venía haciendo goles desde la Copa América. Era momento, ¿no? Y tres e n c a j ó n o se encajó uno, se encajó tres, y dos asistencias, fue una locura. Bueno, y bueno, ahora estamos con Guille. Hola Nacho. Hola, que nos va a comentar cómo va a estar el clima estos días. Hola, soy Guille y le traje el clima. Para hoy, miércoles, tendremos día de sol de. 30 grados. Un calor、sí. de、morir. Un calor de morir. Para mañana, jueves, se, espera, se esperarán tormentas eléctricas y temperaturas máximas de, 30, de 22 grados. Bien, baja un poco la temperatura y a <coughs> salir con Piloto y Paraguay. Sí. ¿El viernes cómo va a estar? El viernes. Estará nublado con máxima s de 30 grados. ¿Y para el fin de semana? Y el fin de semana estará soleado con máxima s de 33 grados. Se espera un buen tiempo y mucho calor para festejar el Día de la Madre. Bien, así que Día de la Madre, OJ, o t a s h o r t y remera sin s mangas. Sí, yo v directo a la pileta. O a la pileta, yo, mi pileta está muy verde, así que no creo. No, que mi hermano,、no, mi hermano. Solamente、hermana. van a ser mangueros. Mi hermano ¿sabes? es el loco, es el loco, porque, o sea, imagínate, desde, lo, desde las hojas, que se, él cuando tiene una pileta, desde que empieza la, la etapa de meterse a la pileta. Hasta o sea, todos los meses、Impecable. y todos los días la, la, la, la cuida. La cuida. Allá cuando vivíamos en el Rincón, era un loco apasionado. Si veía una hojita, la sacaba. Tengo una propuesta: ¿Qué les parece si vamos a festejar el Día de la Madre a la pileta del hermano de Nacho? Puede ser. Puede ser. Y、Preguntale? si me traen con un f a r n e c i t o capaz que sí. <risas> una cota. Una cota a mi hermano, no a vos.、Es、una c o c a hasta vos que sí. Bien, tenemos algo divertido para terminar este cuarto bloque y tenemos un show. El show de María. Te escuchamos. Dice así: Oye,、Ma、Horacio, ¿me prestas tu champú? ¿Acaso no tienes el tuyo? Sí, pero el mío dice que es para cabello seco y yo ya lo tengo mojado. <risa> o、oh. <risa> Muy bien, muchas gracias. Ojalá siempre siga el show de María. Bueno, ¿ll e g a n los saludos? Sí. Primero, el de los oyentes. Todo a Cairo, que te juegue e mejor mi amigo Ariel. Y bueno, el día de la madre es el domingo, el 20 es mi cumpleaños. Así que、sí. saludos a mí. A Así mi rey, que el domingo、escuchan. es tu cumpleaños.、Sí. El día de la madre y salud. o Y mandamos un feliz día para todas las pues, madres. Sí, b eso b e s o Yo le quiero mandar un fuerte abrazo y un beso a mi mamá, que, como es,、eh, siempre nos banca y nos mira en todos los programas. Muy bien. A mi mamá también. también. Un abrazo para las dos mamás. Te quiero, mamá. <risa> Así que bueno, terminamos este programa. Nos despedimos de este hermoso programa y nos vemos la semana que viene. e c h a u c h a u c h a ¡Chau! Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas. ・いいことしょ